La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 23 de noviembre... ...un día que ha estado golpeado por la dana. La hemos tenido encima, nos trajo durante esta madrugada... ...una fuerte tormenta con relámpagos, lluvias torrenciales y mucho granizo... ...que ha cubierto de blanco algunas calles de pedanías como Torrellano... ...con placas de hielo de hasta medio metro de espesor... ...como se puede apreciar... ...en esas espectaculares imágenes... ...que la policía local de Elche ...ha colgado en sus redes sociales... ...para mostrar el intenso trabajo... ...que tuvieron que llevar a cabo durante esta madrugada... ...al igual que los bomberos del parque comarcal... ...en el Altet, es donde más ha llovido... ...se recogieron casi 60 litros por metro cuadrado... ...Torrellano 48 y Maitino 42... ...y hasta se registró un pequeño tornado... ...que arrancó varias tejas de la Iglesia del Alpet ...en la calle San Francisco de Asís... ...donde también el temporal... ...arrancó una persiana de un local... ...y en la avenida Cartagena... ...un rayo rompió cristaleras... ...las temperaturas ya han comenzado a bajar... ...debido a esa masa de aire polar... ...que poco a poco ha ido alcanzando este territorio... ...del tiempo sin duda... ...hablaremos en nuestra ronda de noticias... ...con Vicente Bordonado... ...quien vaticina para hoy... ...tras una noche muy intensa y movida... ...cielos pocos nubosos... ...despejado sol y frío... ...lo peor de esta dana nos tocó... Al, men ...al menos mientras dormíamos... ...la gran mayoría de nosotros... ...hoy en nuestro programa también daremos cuenta... ...de la tasa de incidencia de contagios del COVID... ...porque al ser martes Sanidad va a actualizar... ...los datos por municipios... ...en unos minutos tendremos además... ...la tertulia política... ...de los martes... ...en la que abordaremos... ...algunos temas de actualidad... ...y como contaremos... ...con el concejal de seguridad... ...Ramón Abad... ...le preguntaremos sobre los daños... ...que la dana... ...ha causado en el municipio... ...por esa intensidad... ...de las lluvias torrenciales... ...y el granizo... ...continuaremos también abordando... ...la jornada que mañana se llevará a cabo... ...en el centro de congresos... ...para prevenir la ludopatía... ...y también tendremos tiempo para recordar... ...la gala que las comisiones de fiestas del Campbell. Se celebró este fin de semana y del evento que se prepara en casa Villalobos con un almuerzo solidario a beneficio de AFAE, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. A grandes rasgos, este es el contenido del programa La Glorieta que tenemos preparado para este martes y que siempre comienza con una selección musical. Pero antes de la música, volvemos a recordarles. Sobre todo a los conductores que dentro de media hora se corta el tráfico. El puente de Canalejas estará cerrado el tiempo que duren los trabajos de instalación de las luces navideñas. Se espera reabrirlo a la una y media de la mañana. Ahora sí, escuchamos la primera canción que hemos escogido para esta mañana de martes y que se trata del famoso romance de Curro el Palmo, interpretado por Serrat y Alejandro Sanz vida y la muerte temblando en la boca Tenía merceditas, la del guardarropa La del guardarropa del tablao del lacio Un gitano falso, ex bufón de palacio Al cagüete noble que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro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 Descarregar. Mil veces le pide y mil veces que no es de compartir sueños, castri macarrones. Le dice burlona, carita serrana, cómo hacer buen vino de una cepa enana.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 Andar contigo Ay, mi amor, mi amor. Sin ti no, no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor Que me, me desvela la verdad, verdad. Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarecha. De Buscando el olvido, revió a al la bebida Almuz las quinielas y en horas perdida leyó enterito a Don Marcial la fuente tu no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba Farrucas se escapó Mercedes con un cura pupa de clínica, propio de contrabando y entre palma y palma, Curro fue palmando. Entre tre cantare Por Ay mi amor Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama sancha Ay mi amor Desveil a la verdad, entre tu y yo la soledad, y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro, pésames si y flores. Vidos lagrimas que soltó la patro al cerrar la cajita, a mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao que montó con Ascuelo, donde por las noches para las buenas almas, el currillo el palmo sigue dando palmas. en canta sus males, canta sus males, con celestiales. celestiales Ay, mi amor. Sintí, ti, sin ti, no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama sancha. que me desvela entre tu y yo la soledad Radio Marca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 Bar. bares para vivirlos comercial persianera puertas tableros parquets cocinas y bricolaje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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con ahora con una versión más reducida de todo el ritmo que puede ofrecer el jazz. Everybody likes to sing, ooh la di da. Now you sing it with a swing, sing, sing, sing, sing. Everybody likes to swing, ooh la di da. Now you sing it with a swing. When the music comes to town, everybody goes around. But there's something you should know, oh baby, oh. Sing, sing, sing, sing. Everybody likes to swing, ooh. And I'm now not. you sing it with a swing Everybody likes to sing, ooh la da. Now you sing it with a swing, sing, sing, sing, sing. Everybody likes to swing, ooh la da. Now you sing it with a swing. When the music goes to town, everybody comes around. But there's something you should know, oh baby, oh. Sing, sing, sing, sing. Everybody.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 pues es martes, 23 de noviembre y hay tertulia política y contamos para analizar los temas de actualidad con la concejal del Partido Popular Loli Serna, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Hola, Loli. buenos días. Y frente a ella está el concejal socialista y concejal de seguridad Ramón Abad, a quien también damos la bienvenida. Hola, buenos buenos días, días, Ramón. Hemos tenido ...lo hemos dicho al principio de este programa... ...hemos tenido una noche intensa sobre todo... ...para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...por esas lluvias que han llegado a ser torrenciales... ...e incluso se ha registrado un tornado en el Altet... ...y ha habido tanto aparato eléctrico que también ha hecho... ...ha provocado varias salidas de emergencia de los bomberos... ...¿cuáles son los daños a a, fecha, a estas horas?... ...porque el temporal ha pasado según Bordonado... ...¿cuáles son los daños que nos deja... Esta, ...esta dana en Ilche. La verdad es que es un acontecimiento espectacular... ...yo creo que prácticamente todos nos sobrecogimos... ...en torno a las dos y media, tres de la madrugada... Eh, ...con esa tormenta eléctrica... ...con esos truenos y con esa granizada... ...hay que decir que sobre todo en la zona norte del término municipal... ...la zona del entorno de Torrellano... ...Santa Ana, Las Bayongas... ...es donde más ha descargado este granizo... Eh, ...también un tornado, un pequeño tornado... ...en la pedanía de la ALTED... ...hasta el momento y tras una primera evaluación... ...no hay daños considerables... ...lo más importante, no hay daños sobre las personas... ...que es en estos casos... ...la primera evaluación que, que hay que hacer... ...y como siempre, nuestros cuerpos de emergencia... ...trabajaron eh, de forma eficiente, de forma incesante... ...en varias salidas que tuvieron que hacer... ...por ejemplo, pues para rescatar a, a un... ...a un conductor de un vehículo... ...que se había quedado atrapado en la EL20... ...y se tuvo que cortar también pues... Eh, ...la Nacional 340 a la altura de Torrellano... Eh, ...y que fue... ...donde más se concentró... Esta, ...este granizo... ...hemos visto imágenes en las redes sociales de la policía... ...como un agente de, de la policía local... camina en Torrellano... ...sobre las montañas de granizo... ...que prácticamente le llega sobre la rodilla... ...por lo tanto... ...ha sido muy espectacular, se ha concentrado en la zona norte... ...pero afortunadamente no han habido daños considerables... ...a falta de esa revisión más minuciosa por parte de las brigadas municipales... ...en todos los colegios uh -huh. que han abierto sus puertas sin ninguna incidencia... ...y en todas las dependencias municipales y también en las propiedades... ...en las viviendas de los, de los particulares". Bueno, la suerte es que todos dormíamos, casi todos dormíamos mientras cayó esta dana. ¿Elche está preparada para estas lluvias torrenciales? Lo digo porque ustedes eh, presentaron los planes de emergencia, de incendios... Pero hay quien critica que los barrancos no están del todo limpios. Bueno, pues al final eh, lo que tenemos que hacer las administraciones públicas, en este caso, <coughs> instados por la Administración Superior, que es la Generalitat Valenciana... ...que nos obliga a los municipios a tener estos planes sectoriales de emergencia... ...que desde el Ayuntamiento de Elche ya estamos trabajando... ...estamos a las puertas de aprobar el plan de prevención de incendios forestales... ...y ya estamos trabajando en, también en ese plan de lluvias torrenciales... ...y también en un plan sobre actividad sísmica en el municipio... Eh, ...nunca se está preparado del todo yeah. cuando en media hora te caen 120 litros por metro cuadrado como se han caído en, en zonas de nuestro término municipal. Pero sí que hay que, eh, sobre todo, preparar a la población ante la prevención de cualquier fenómeno meteorológico y preparar a nuestros equipos de emergencia, eh, eh, sobre todo para que uh -huh. trabajen de una forma eficiente y coordinada ante cualquier, cualquier emergencia, cualquier uh -huh. contingencia que pueda eh, suceder. Mientras están ustedes preparando esos planes de emergencia, no le he preguntado por uno de los puntos más conflictivos cada vez que llueve. Y no sé si ayer eh, volvió otra vez a inundarse el barranco de San Antón a su paso por la carretera de Santa Pola. Sí, es, es una zona clásica, es una zona que eh, eh, se inunda cada vez que hay lluvias torrenciales en nuestra ciudad. Es una zona que, como bien hemos dicho, al ocurrir de madrugada y al no haber eh, trasiego de circulación, pues eh, se pudo evitar eh, problemas mayores. Pero sí que, se, sí que se tuvo que cortar esa zona también del barranco de San Antón. Y en cuanto al tema de la limpieza de los barrancos, es un tema, eh, yo creo, muy recurrente en la, en, la, en la disputa partidista. Pero yo creo que todos somos conscientes que en, en, el, en los fenómenos de las emergencias, cuanto menos disputa partidista, mejor, porque al final eh, se habla de asuntos capitales ...de asuntos de Estado, si se me permite eh, eh, decirlo... ...donde, primero, hay que eh, impulsar y dejar trabajar a los técnicos... ...para que puedan sacar eh, los mejores planes en este caso... ...y segundo, instar a las autoridades competentes... ...a que hagan su función... ...nosotros eh, nos hartamos y no nos hartaremos... ...de instar a la Confederación Hidro Hidrográfica... ...a que haga su trabajo y a decente los parrancos... ...y... Eh, cuando no lo hacen, cuando no lo hacen y detectamos algún. algún elemento que puede entorpecer el discurrir de las aguas por esos barrancos de oficio es el propio ayuntamiento quien retira de esos barrancos cualquier. cualquier cosa que pueda haber que pueda entorpecer. Pero seguimos, seguimos insistiendo a la Confederación Hidrográfica a que haga su trabajo yeah. y a que al los barrancos, que es su competencia, porque también nos encontramos que. Eh, ni hace a veces, ni hace ni deja hacer, porque cuando se le requiere a que sea el propio ayuntamiento para que de manera subsidiaria haga esta limpieza, tampoco te lo permiten bajo amenaza de otras acciones. Por lo tanto, tenemos un problema considerable en este sentido, pero problema que padece esta administración y que padeció la administración del Partido Popular cuando gobernó. Lo, pues, en los mismos pues, términos y en las la mismas situaciones Con la confederación porque el río es muy amplio Y también hay actuaciones urbanísticas eh, Ya no solo de limpieza de barrancos Sino auto actuaciones urbanísticas que los llevan ustedes como estrellas En los presupuestos municipales En, la, en el río Vinalopó el, Ya sea el Valle Trenzado La pasadera que quieren ustedes construir en Carrus O el mercado provisional Pero antes de empezar a hablar de los presupuestos municipales Bueno, hay que darle la palabra a Loli Serna porque ha dicho que ha hecho un llamamiento el concejal socialista a, a que no sean ustedes tan partidistas en sus críticas y tengan cierta responsabilidad a la hora de unirse al equipo de gobierno en la lucha ...contra las contingencias, las emergencias. Yo creo que no es una crítica partidista, Ramón. Eh, sí que es verdad, yo creo, y todos conocemos... ...un famoso restaurante de la carretera no. de Santa Pola... ...que no habrá tardado mucho en colgar su vídeo. Entonces hablamos de ya no solo... De, de la limpieza del barranco porque lo que ocurre en la carretera de Santa Pola, a la altura de ese restaurante no solo es por la limpieza del barranco, sino hay soluciones que deberían haberse hecho ya porque cada vez no hace falta que llueva torrencialmente, con cuatro gotas que caigan mal caídas esa zona de la carretera de Santa Pola y sobre todo esa zona donde está ese restaurante y todas las urbanizaciones de la parte de atrás se inundan Yo creo que de una vez por todas se deben de tomar las medidas adecuadas para hacerlo. No es cuestión solo de limpieza de barrancos, sino de unas soluciones reales, como pueden ser los tanques, como hemos dicho muchas veces, que se puedan hacer. Creo que hay que apretar mucho, mucho, mucho más a la Confederación para que de una vez por todas se arregle esto. Y sobre todo lo de los barrancos es prevención. ...no podemos estar esperando a que vengan a caer las lluvias... ...para empezar a apretar a la confederación... ...desde finales de agosto, principios de septiembre... ...que es cuando empieza a llover aquí en septiembre... ...es cuando se deben de tomar las medidas... ...y no esperar a tener como tenemos los barrancos. Eh, Ramón, del barranco de San Antón, de esas inundaciones... ...¿cómo se encuentra en estos momentos la solución para evitar? Hay una, hay una propuesta... De, de la empresa municipal de Ayuntal para para con, con esos como ha comentado Loli con esos tanques de agua con esas elevaciones es una obra civil una infraestructura que necesita una potente inversión y lo que le hemos solicitado a la Consellería de Obras Públicas es que incluya ese proyecto de Ayuntal cuando tenga que redactar el proyecto de ampliación de, del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola ...la Consellería lo está estudiando... ...y esperemos que atienda esa petición... ...esa reivindicación... ...y es una solución... ...que puede ser eh, viable... ...para que de una vez por todas... ...se acabe con este problema... ...porque como dice Loli... ...no hay que esperar a lluvias torrenciales... Uh -huh. ...cuando cae... ...en una mínima lluvia... ...aquel... ...barranco... ...pero es que aunque estuviera... ...en perfecto estado... ...aunque estuviera en perfectas condiciones de limpieza... ...también se negaría de agua... ...porque también se han ido haciendo... ...construcciones... Eh, ...se ha invadido el barranco, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tratar de que la Consellería, cuando haga el proyecto de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, incluya este, esta obra civil. Es que es, que es fundamental, es fundamental antes de que se termine el desdoblamiento en esa zona, porque tú me hablas de construcciones nuevas, pero hablamos de ese restaurante. ¿Cuántos años está en la carretera de Santa Pola? Yo creo que más años que tengo yo. Entonces, eh, llega sufriendo. Primero, como estaba de una forma la carretera, después sí. cuando se amplió, después cuando se puso los volardos, esos, esa especie de volardos en el centro que hace de Dique. Eh, Ramón, lo que no se puede permitir es que se termine el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola por esa zona y no se tomen las medidas oportunas, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pues eh, el Partido Popular es muy crítico. La oposición es muy crítica con este equipo de gobierno porque a ustedes le cuestionan la capacidad y voluntad reivindicativa ante los ministerios. Lo estamos viendo. Hay infraestructuras que no acaban de, de materializarse en los presupuestos ni de la Generalitat ni del Estado y ahora hablaremos también de los municipales. Pero seguimos en esa, con ese carácter reivindicativo. L el último ejemplo... ...lo ocurrido con la dama de Elche... ...mientras el alcalde aquí decía en la... ...hace una semana... ...en la entrevista de Teleelche en Radio Marca... ...que iban a... a reunirse con Miquel Izeta, ...con el ministro de Cultura... ...que la dama llegará en la recta final del 2022... ...que se está trabajando con el ministerio... ...el mismo viernes, días después... ...el ministerio... Pues, ...publicaba una nota de prensa... ...diciendo que no había nada... Eh, ...concretado de negociación y de cesión temporal de la dama y eh, ayer mismo Miquel también decía que pues dejaba en el aire un poco eh, las negociaciones con el ayuntamiento, si es que las ha habido. Por eso, Ramón Abad, ¿cuál, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué ha, ¿Qué ha estado haciendo el alcalde con el nuevo ministro de Cultura para que la dama llegue a, a Elche? ¿Ha estado anunciando su llegada pero sin negociar, sin concretar? Y hay que tener en cuenta que, que creó una comisión bilateral con eh, Chimopuch, con la Generalitat Valenciana. ¿Qué se ha estado haciendo? Creo que es importante decir que el alcalde no ha anunciado la llegada de la Dama del no, pero... Ha anunciado los planes para sí. reivindicar reivindicar la llegada de la Dama delche en el año próximo, en el año 2022. Es que es importante, sí. es sustancial esa diferencia. Importan sí, Por lo sí. tanto, hoy lo que ha hecho el alcalde también es señalar... ...que con los diferentes ministros de Cultura... ...y con sus equipos de trabajo del Ministerio de Cultura... ...se viene trabajando en un plan... ...en un plan para eh, musealizar el MAE... ...para eh, hacer actividades complementarias... ...a esa llegada de... ...a ese posible llegada de la Dama... ...como se hizo en el año 2006... ...donde toda la ciudad se volcó... ...se volcó... ...y se tuvo anumerables eh, visitantes... ...y fue durante seis meses... ...un recurso turístico... ...de primer nivel lo que ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno es, ante el ministro Iceta y su equipo de trabajo, volver a reivindicar con esa comisión bilateral, de la mano del presidente de la Unidad de Chimo Puig ante el ministerio, para reivindicar que Elche puede acoger de manera temporal a su dama eh, en una exposición, eh, también que venga, acompañada, que venga acompañada de otras piezas hombre, cuando la directora general de Bellas Artes, dimite por discrepancias con el Ministerio de Cultura, a lo mejor es que hay otras decisiones tomadas que no se nos escapan de las manos. Por lo tanto, aseverar con esa rotundidad, porque si uno escucha al ministro Iceta, uh -huh. dice en un primer lugar que no es muy partidario de que ciertas piezas como la Dama del Che salgan de, del Museo Arqueológico Nacional, pero luego dice que España puede y debe tener ...museos nacionales, no solo en la capital en Madrid... ...sino en diversas poblaciones... ...como puede ser, eh, en este caso, Elche... ...que puede tener un museo del arte ibérico... ...en perfectas condiciones, por lo tanto... ...yo creo que ante esto hay que seguir trabajando... ...seguir insistiendo al Ministerio de Cultura... ...con esa comisión bilateral... ...diciéndoles y, y que sepan que tenemos un plan... ...que tenemos una infraestructura... ...y que tenemos todos los recursos... ...incluso en el presupuesto municipal... Se va, a poner, se va a poner para que Elche está dispuesta para acoger a, a su dama en el año que viene y seguir trabajando y seguir haciendo esas gestiones ante el ministro y donde haga falta para que vean la necesidad de que Elche pueda tener a su dama cada cierto tiempo para esas exposiciones temporales. Bien, y el Partido Popular, ¿qué valoración hace de las declaraciones del ministro de Cultura y del trabajo de este equipo de gobierno para conseguir la cesión temporal? A ver, eh, como son decisiones a veces políticas más que técnicas, no sabemos por dónde va a ir la cosa. Llevamos creo que con el, tres ministros con este de Cultura desde que, o oh, cinco, que no sé los que llevamos desde que gobierna el Partido Socialista y cada vez dice una cosa. Lo que sí que nos parece una barbaridad, como bien ha dicho Ramón, que han puesto una partida presupuestaria de 1.250.000 euros para, eh, para que venga la dama. Es que nos parece una barbaridad, tal como están las cosas y la situación económica, poner una partida de 1.250.000 euros para esas obras que hipotéticamente van a hacer falta. Por si viene la dama y si no viene la dama, ¿creéis que es necesario que nos gastemos todos los ilicitanos esa cantidad de dinero poniendo, pues eso, si el político de turno decide que sí que nos la va a dejar una temporada o no nos la va a dejar? Yo creo que hay cosas mucho más importantes que en este caso esa partida presupuestaria. Y luego bueno pues el alcalde yo creo que en su línea, vendiendo humo, haciéndonos ilusiones a todos los ilicitanos. hoy decimos esto, mañana dice lo otro y así nos tienen entretenidos. Pues Loli ha abierto eh, el tema de los presupuestos municipales, eh, ¿no considera prioritaria esa inversión de un millón doscientos, ustedes la consideran muy necesaria si quieren que la dama esté aquí? hombre yo creo que, yo creo que no ha querido decir Loli lo que ha dicho. Porque no. eh, al final yo creo que eh, reflexionará y se dará cuenta que se ha equivocado. Porque al final todo es importante en esta ciudad. Lo primero, por supuesto, atender la emergencia social y las consecuencias de la pandemia. Pero él se necesita una recuperación. Una recuperación turística, una recuperación cultural. Y para ello hay que invertir y poner a la ciudad con los recursos que se merece. Entonces, una vez que en el presupuesto eh, se tiene previsto y solventado la emergencia social las ayudas a los sectores económicos afectados por la pandemia, también hay que preparar la ciudad para esa actividad turística y cultura. Por lo tanto, yo creo que podrá eh, recapacitar y podrá rectificar y ver cómo todo es necesario para que un sector tan importante como el turismo y la cultura puedan recuperar, porque también de ese sector viven muchas personas y comen muchísimas personas. Yo eso no te lo niego, Ramón, pero tenemos museos cerrados, tenemos... Eh museos que necesitan, a lo mejor en vez de esa partida exclusivamente para el MAE de 1.250.000 se podría repartir un poco, porque tú sabes igual que yo y todos los oyentes que tenemos museos que no están en funcionamiento, porque no tienen la inversión que a lo mejor necesitan. Tenemos los baños árabes que se están muriendo de risa, tenemos la orden tercera que... ...hasta hace poco se estaba utilizando para cosas del ayuntamiento... ...tenemos el museo que está en la plaza donde se hizo ...Marco de la Plaza de San Juan, que está cerrado... ...o sea, es que tenemos, no me hables de cultura y de turismo... ...en cuanto vamos a poner todos los huevos en la misma cesta... ...en vez de distribuirlo para toda la cultura... ...y para todos los museos que tenemos en Elche... ...por supuesto que no estamos en contra... ...de que se invierta dentro de la cultura... ...en absoluto, lo que no se puede hacer es coger y poner esa partida presupuestaria... ...exclusivamente para una cosa, por si acaso. Entonces, eh, desde el Partido Popular creemos que se debe redistribuir entre todo lo que hace falta. ¿Cómo se puede tener muchos museos como los tenemos...? Podemos hacer una lista. Tenemos es el que... Museo de Arte Contemporáneo cerrado, cuando lo abrirán ustedes. Sí, pero eh, convendrá conmigo de que la dama no se puede poner en ya, el Ya, Ramón, el pero museo, la cultura es árabe, mucho. No, tú hablas de turismo y de cultura. A lo, mejor, a lo mejor lo que tiene ya el Ministerio de Cultura desde hace varios años es un proyecto museístico en el MAE y en unas condiciones óptimas para que pueda venir la dama. O presentamos al Ministerio de Cultura un proyecto donde alojamos a la dama de Elche en el Mace o en los baños a la vez. ¿Quieren que Elche vaya con esos no, recursos Ramón, y esas peticiones no. al Ministerio de Cultura? No por lo tanto, no, no. está claro, está claro. No debes dar cuentas a las cosas que eso no he querido es que decir. Hemos, tenido. Libros, dos años, hemos claro. tenido dos años de pandemia donde todos los recursos municipales había que destinarlos a la emergencia social y a la ayuda a los sectores económicos y cuando ahora, que ya parece ser que podemos mirar hacia una cierta recuperación, pues habrá que invertir y habrá que invertir en esas necesidades culturales. Claro que hay... Claro que hay La, la, la necesidad de que se abran los baños árabes y de mejorar Mafe. los sistemas, por ejemplo, los sistemas de información Obvio. y la digitalización del Museo de la Casa de la Festa. Y hay muchos proyectos que la Concejala de Cultura tiene encima de la mesa que necesitan financiación y que a lo largo de los años se podrán poner en marcha. Ahora, si queremos hacer una apuesta en el año 2022 para el regreso de la dama, tendremos que adecentar el MAE para que podamos alojar la dama en un sitio digno. Repito, si quieren que la alojemos en una, en una, en una mm -hmm. dependencia no, municipal no, pues díganlo claramente. Es, no, no, por no. eh, ahí no va. va. Bueno, el Partido Popular ha criticado esa partida, pero ¿qué otras partidas en inversiones también ustedes eh, cuestionan? Eh, vamos a hablar de la última que ustedes presentaron, la de casi cuatro millones de euros que destinan para regenerar eh, lo que han llamado ustedes la fachada este de Carrús. Eh, nos explica el Loli, ¿esa partida consideran que Carrus necesita ampliar su valle trenzado y una pasarela más? Nosotros creemos que Carrus necesita muchas cosas que son mucho más importantes que crear ahora una pasarela voladiza, creo que lo llaman así. Eh, son casi cuatro millones de euros. El propio barrio lo dice, tienen otros problemas que son mucho más importantes. Eh, como es la conservación de sus edificios, como es el tema del aparcamiento que, vamos... Bueno, parte es de ese un, dinero también se destina para un aparcamiento en superficie por las plazas que van que a suprimir en Olegario, en Olegario, don, Mar Olegario don Marcos. Señor. Bueno, tienen muchos problemas, creemos que no es el momento de hacer inversiones faraónicas, porque creemos que es una inversión faraónica cuando se necesitan muchísimas otras cosas en el barrio. Ramón, ¿es la, la inversión que ustedes consideran que necesita Carlos. Cuando no hace porque no se puede hacer por la pandemia, uh -huh. ustedes no hacen. Cuando hacemos, ¿ustedes por qué hacen esto? Al final se convierte la oposición. yo sé que su trabajo es criticar y fiscalizar, pero a veces se pierde un poco esa cordura. Sobre todo fiscalizar. Se pierde, se, pierde ya, esa, sorprende... se pierde esa cordura y esa centralidad política de un partido que aspira a gobernar la ciudad, como es el Partido Popular, y en el que... Creo que tiene que ser consciente de que si quiere volver a recuperar el gobierno tiene que presentar proyectos serios, alternativas y sobre todo ser un poco rigurosos. ¿Cómo que proyectos faraónicos, un proyecto que habla de revitalizar la ladera del río Vinalopó a su paso por la zona de Carruz, del barrio Patilla, etcétera? ¿Eso es un proyecto faraónico? ¿Un proyecto faraónico que se pueda conectar el barrio de Porfirio Pascual con el parque municipal con una pasarela, una más de las tantas que hay. Uh -huh. Mercedes Alonso en su gobierno instaló una en la zona sur y nadie le criticó porque se hiciera esa conexión con esa pasarela. Por lo tanto, seamos consecuentes. Qué valía claro que, que Carvajal, claro con que Carvajal necesita, valía, necesita inversiones y necesita plazas de aparcamiento, por eso se destina también para buscar en en espacios esos aparcamientos. Pero es que al final si no hace porque no hace y cuando hace ...por qué lo hace, al final se convierte un poco en la crítica por la crítica... ...y sobre todo deriva en lo que realmente eh, pasa en el Partido Popular de Elche... ...que es que no tiene un proyecto serio, no tiene alternativa... ...y eh, una mañana se levanta, voy a criticar al equipo de gobierno por esta cuestión... Y otra mañana se despiertan diciendo absolutamente lo contrario. Eh, sorprende, bueno, no sé si sorprende o, o lo han meditado ustedes. Eh, no no conozco el detalle de los presupuestos municipales. Ni nosotros tampoco. El PP a tampoco. Ver, la oposición eh, tampoco. Bueno, pues, al margen, gustaría hacerle sí, una pero al margen a Ramón. de eso introduzco otro tema. Eh, sorprende en cuanto a Carrus que no sé si aparece alguna inversión para el solar de Highton en Carrús, porque ustedes dicen que el centro de congresos, bueno, renuncian a, a que se ponga en Highton, pero reclaman una inversión en el solar de Highton. Ustedes no la contemplan en los presupuestos, eso quiere decir que ustedes siguen eh, decididos en reclamarle esa inversión a la Diputación Provincial, ya que no pone ahí el Palacio de Congresos. Se están conversaciones con la, el presidente de la Diputación para llegar a, a un consenso y para llegar a un acuerdo beneficioso para la ciudad y, sobre todo, para que Elche no pierda la inversión y Elche tenga un palacio de congresos financiado al 100% por la Diputación Provincial de Alicante en base a esa deuda histórica que tiene con el municipio yeah. de Elche. Por lo tanto yo creo que en eso estará de acuerdo el Partido Popular, sí. en que esa inversión no, eso, no se puede perder eso, por nada eso del mundo. Eso no le estaba preguntando, le estaba lo preguntando que venga, lo que la venga inversión de Highton, pues, hombre. que ustedes dicen que ahí Ecarrus necesita un centro emblemático o una infraestructura para ellos. Ustedes no la presupuestan, no la contemplan. El presupuesto del, del Ayuntamiento de Elche en el capítulo de inversiones está en torno a 30 a 35 millones de euros. Si nos ha criticado la oposición por hacer un proyecto EDUSI, El UCI, que va uh -huh. financiado por la Unión Europea al 50% de 4 millones de euros, ¿qué diría si hacemos toda la inversión solo en un único solar, en un único espacio como es Highton? Yo creo que para ese, el equipo de gobierno entiende que para eh, ese sitio tan emblemático del barrio de Carrus lo que uh -huh. se necesita es una inversión potente que, eh, donde tengan que implicarse el resto de administraciones, llámese la Diputación Provincial, llámese también. ...por supuesto la Generalitat y por qué no el Gobierno de España... ...para que podamos tener en Highton o en otra zona de Carrus ...una inversión potente que necesita ese barrio. Y en cuanto al resto del presupuesto que dice que la oposición... ...que no conoce los contenidos, pues hombre, la semana pasada... ...tuvimos un consejo social el jueves de la semana pasada... ...donde su portavoz, el señor Pablo Ruz, estuvo... ...donde conoció las líneas generales del presupuesto donde al día siguiente recibieron un correo electrónico ...lo recibimos ayer mañana. Ayer mañana Ramón. ¿Dónde? Eh, Pero una memoria ¿Dónde? Tienen la línea general del presupuesto por primera lo que presentaron vez. presentaron ustedes vez en, en la el historia... Social. antes de que sea aprobado por Junta uh -huh. de Gobierno, antes de que sea aprobado el, el proyecto de presupuesto por la Junta de Gobierno, la oposición y el Consejo Social lo han tenido a su disposición no. para poder hacer no. alguna propuesta de modificación, corrección, no, esa etcétera. Es así, y Cuando vaya a ir a pleno, que irá en el pleno de diciembre, la semana antes recibirán el presupuesto, como siempre, para que pueda ser debatida y que pueda ser enmendada en la comisión de pleno y luego en el pleno. Por lo tanto, conocen el presupuesto, conocen no. las líneas generales del presupuesto, que digan que no tienen nada. Si estuvieron en el Consejo Social y se estuvo proyectando un PowerPoint sí. y yo tenía al lado al portavoz del Grupo Municipal, a Pablo Ruz, por lo tanto, sí que son conocedores A ver, como bien dices tú, uh -huh. eh, en el Consejo Social se pasó un poco... Po, en el que daban las líneas generales, que es lo mismo que recibimos ayer el Partido Popular. Lo que nos llama mucho la atención es que el sábado ustedes, a sus afiliados, le presentaron los presupuestos en la sede del Partido Socialista. O sea, eh, nosotros, como Pablo Ruzzi, que estuvo en el Consejo Social, y como el resto de los que estaban allí, tuvieron las líneas generales. Ayer, mañana, lo recibió en el correo el, el Grupo Municipal del Partido Popular. Pero es que ustedes el sábado, a sus afiliados, les presentaron los presupuestos. Se ve que vamos a tener que ir a la sede del Partido Socialista para que nos explique también la concejala de Hacienda cuáles son los ...lo más importante o el borrador de los presupuestos de este año. Nos parece un desprecio que está haciendo el equipo de gobierno... ...la oposición impresionante. Y es, está claro, eh, como tú estabas diciendo, tenemos 17 hojas... ...que vienen las inversiones que creen ellos que son más importantes... ...que han recuperado, pero son unos presupuestos... ...que hasta este momento nos parecen irreales. Todavía no sabemos, porque no ha aparecido en ningún sitio lo que ha ocurrido con la plusvalía, cuánto le ha repercutido al Ayuntamiento del Che. Es que no sabemos qué importe viene de ingresos por plusvalía. Y como eso, Ramón, te puedo decir, y tú lo sabes igual que yo, que el presupuesto no es un resumen de 17 hojitas con las cosas más importantes que ha aparecido al equipo de gobierno de poner de inversión o de gasto, o de gasto corriente. El presupuesto es algo mucho más serio. ...y lo que no nos parece serio es haberlo recibido ayer mañana... ...después de haberselo presentado vosotros a vuestros afiliados el sábado por la mañana. ¿Han tenido alguna sugerencia por parte de eh, oposición en estos cuatro días... ...que les han dado ustedes para prepararlo, para, antes de aprobarlo en la Junta de Gobierno? Es que nos llama poderosamente la atención que el jueves el Grupo Popular... ...ya es conocedor de las líneas generales del presupuesto, de las líneas fundamentales donde le digo, yo tenía a, a mirado al portavoz del Grupo Municipal, uh -huh. a Pablo Ruth, donde tomaba notas en su tablet de todas esas líneas fundamentales, de cómo el domingo recibieron el correo electrónico con esas líneas, el domingo recibieron el correo electrónico vale. con, con ese PowerPoint, con esas líneas generales, y donde el Partido Popular incide en, en, en mentir porque... ...a los afiliados del Partido Socialista no se les presentó el presupuesto... ...el presupuesto entero, completo, los primeros que lo van a, a conocer son los grupos políticos... ...porque es la obligación que tenemos como equipo de gobierno. El sábado lo que hizo el Partido Socialista fue una jornada de presupuestos municipales... ...con, sus, con su militancia, como viene haciendo los últimos 20 uh -huh. años... ...donde también se les dio a conocer esas líneas generales del presupuesto. En ningún momento ningún militante del Partido Socialista uh -huh. tiene los presupuestos en su poder... ni Puede, es que no puede disponer de esos presupuestos, por lo tanto, incide en mentira, incide en enredar e incide, en, sobre todo, en embarrar el, el terreno político que era lo que está acostumbrado el PP L L en los últimos tiempos. Loli acaba de decir que quieren conocer la letra pequeña de lo que puede pasar en el impuesto de plusvalía. ¿Saben ustedes, eh, en esa jornada donde participó la concejal de gestión tributaria, qué va a pasar con eh, los ingresos por plusvalía? ¿Ustedes, en ese, en ese resumen, que presentaron, ya eh, cuantificaron en un 65% la disminución de los ingresos. Ese 65% significa que todas aquellas plusvalías que estaban pendientes de cobro ya no se van a poder cobrar porque se, no, se pueden, no se les puede aplicar el viejo modelo inconstitucional. La, la concejala de, de, de gestión financiera y tributaria dio cuenta en rueda de prensa la semana pasada sobre este tema, dio cuenta también en el Consejo Social sobre este tema y al final la conclusión a la que llegan los técnicos municipales, es que de los 4,5 millones previstos inicialmente que se podrían recaudar el año que viene por la plusvalía, finalmente van a ser en torno a 2,2 2.200.000 los que se podrán recaudar. Y, es, y claro, ustedes dirán, faltan aún 2.300.000. Claro, pues hay una compensación indirecta que el Gobierno de España hace vía tributos del Estado uh -huh. y transferencias ...a la administración municipal que sube eh, un, en torno a un 13% que palía esa falta de recursos... ...y una, una subida compensa la bajada de otra forma, por lo tanto el gobierno de España también... Eh, ...por qué no hay que decirlo, la Federación Española de Municipios y Provincias... ...donde la gobierna, su presidente del Partido Socialista, pero la gobierna de forma conjunta... ...el Partido Socialista y el Partido Popular hizo esa reivindicación... ...desde el primer momento que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional... ...anulando esa forma de calcular uh -huh. el impuesto de plusvalías... ...para que primero diera seguridad jurídica a los ayuntamientos... ...y segundo, para que los ayuntamientos no disminuyeran su capacidad de recaudación... ...y hay que decir que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero... ...se ha puesto las pilas rápidamente y los ayuntamientos... ...no vamos a sufrir esa pérdida de ingresos eh, uh -huh. por esta recaudación... En los presupuestos municipales del próximo año, ¿cómo viene reflejada la partida si el Partido Popular ha podido verlo eh, para el mantenimiento del palmeral? Y lo pregunto al Partido Popular porque han sido muy críticos con determinados huertos de palmeras que siguen estando eh, pues esperando eh, la inversión prometida. En ese borrador que nos han enviado no viene nada. Y además nos llama poderosamente la atención porque, por un lado, tanto los presupuestos de la Generalitat, en el que cuando se aprobó la ley se dijo que el 50% lo iba a financiar, lo primero que tenía que hacer el ayuntamiento y decía eh, el equipo de gobierno, y no lo tenían hecho, era cuantificar cuánto se necesitaba para esa financiación. Uh -huh. En ese borrador que nos han dado, ya te digo, es un borrador de líneas muy, muy, muy generales. Ellos han resaltado dentro de la inversión lo que para ellos es, vende más, lo más importante para ellos, eh, del gasto corriente, pero, por ejemplo, de esa partida no viene absolutamente nada en ese borrador. Uh -huh. Es que no sabemos nada, no sabemos si el equipo de gobierno ha hecho el trabajo que tenía que hacer, poner un importe y reclamarle el 50% de lo que puede costar, a la Generalitat, porque hemos visto que los presupuestos de la Generalitat vienen el mismo importe que estaba el año anterior. Es decir, no sabemos nada, Ros. Es que, como te decía, tenemos unas líneas generales uh -huh. y no podemos, podemos, por lo que hemos visto, ver, pues eso. Pero toda... su portavoz hoy ha convocado a los medios sí. de comunicación precisamente para hablar de los presupuestos municipales. Para hablar municipales. de lo que tenemos, lo que creemos que falta, porque no los tenemos, lo... pero por lo que hemos visto en líneas generales, Faltan muchas cosas y sobran muchas cosas. Pues el palmeral, estamos a punto de volver a celebrar su aniversario, 21 años después de declararse Patrimonio de la Humanidad. Tiene ya la nueva ley de protección del palmeral. ¿Tienen cuantificado lo que cuesta el palmeral? Supongo que lo tendrán, porque si los presupuestos los aprueban este viernes, ya tendrá la Generalitat sobre la mesa lo que cuesta mantener este bien universal. No, no, no tienen los presupuestos, pero sí que lo tienen, el Partido Va. Popular. Dicen que no los tienen, pero sí que los tienen. Dicen que no los tienen, pero su portavoz hace una rueda de prensa para criticar hoy el contenido de eso que, que dicen, de eso que dicen que no tienen. La parte contratante de la primera parte es el enredo, el enredo continuo en el que el portavoz del Partido Popular nos quiere llevar. Pero bueno, frente a eso hay un gobierno responsable que trabaja y que hace lo posible para sacar la ciudad adelante. Vamos a ver. Como usted dice, Ross, hace 21 años de esa declaración del Patrimonio de la Humanidad, no hace ni tres semanas que se aprobó el, el Escort Valencianer la Ley especial, especial de Protección del Palmeral de Elche y ahora en el, el borrador de presupuestos de la Generalitat Valenciana, que está en su tramitación parlamentaria, el Escort, esperamos donde los grupos políticos puedan. Es obligación presentar enmiendas, también el Grupo Popular puede presentar alguna enmienda ...para que esa partida de financiación del mantenimiento del palmeral... ...se pueda ejecutar y pueda estar disponible para el año que viene... ...el Ayuntamiento de Elche ya ha trasladado al Consejo... ...que es urgente y necesario que en el primer año de ejecución de esa ley... ...esas partidas se puedan destinar... ...estamos esperando a la tramitación parlamentaria para que finalmente... ...se pueda disponer de ella y se pueda ejecutar... ...por lo tanto... Lo que, no, lo que no nos sorprende es que aquel partido que estuvo en contra, el Score Valencianes de la Ley Especial de Protección contra, del Palmeral, no, en contra, estuvo no. en contra de la ley, ahora reivindique por lo que ha estado en contra. Eh, eh, bueno, bueno, hay Ramón que preguntarle no en contra, a estación. Loli Serna, por qué se abstuvieron. Bueno, pues nos abstuvimos porque dentro de las enmiendas que el Partido Popular eh, presentó, solamente nos... Nos admitieron tres o cuatro y porque faltaban muchas cosas, entre otras cosas el tema de la financiación no estaba totalmente definida y porque seguíamos apostando por una colaboración público-privada que para nada la quiere contemplar el equipo del Botanic. Y te voy a decir otra cosa, Ramón, nosotros no nos dedicamos a enredar, vosotros tenéis un problema, todo lo que no sea daros la razón y sobre todo que os fiscalicemos... Nos gusta absolutamente nada. Y si no, te recuerdo, hace exactamente un mes, tú y yo en esta tertulia, cuando hablábamos de las exhumaciones, y 24 horas después tú aquí no quisiste, por tus razones, por temas políticos, que yo te las respeto, es decir absolutamente nada, cuando ya sabíamos todos que no existía contrato. Y 24 horas después salió la concejal diciéndolo. Entonces, no nos acuses de enredar ni nada por el estilo. El Partido Popular, como principal partido de la oposición, realiza su trabajo. Otra cosa es que no os guste. ...que os fiscalicemos y que estemos pendientes de todo lo que ocurre y de todo lo que está haciendo el equipo de pues, gobierno. Pues Ramón, tengo que decir que fuiste muy prudente en esa tertulia porque sabías un día antes de esa rueda de prensa... ...lo que podía lloveros eh, al reconocer que se hicieron unos trabajos sin contrato. Bueno, pues un mes después estamos con una oposición que la habéis unido en bloque... ...pide ahora la comparecencia de Héctor Díez... ...porque su compañera, Marga Antón... ...dice que la responsabilidad... ...es del concejal de contratación. ...¿ustedes eh, cómo, cómo siguen esta, esta evolución? Bueno, en aquel momento... ...fui sí. prudente, como usted dice... ...porque al día siguiente comparecía... ...la concejala de Cultura... ...y daba las explicaciones oportunas... ...en esa comparecencia ya se anunció... ...que la concejala petición propia... ...iba a comparecer en el pleno de este mes de noviembre para dar las explicaciones... ...pero que también el alcalde dos días después de esa comparecencia... ...anunció una junta de portavoces para que la concejala... ...y los técnicos municipales dieran las explicaciones al respecto... ...el PP exige explicaciones y cuando la concejala y los técnicos van a darlas... ...se levantan de esa junta de portavoces y se van... ...y ahora dicen que la concejala dijo en esa junta de portavoces... ...pero cómo pueden decirlo si no estuvieron, si se fueron... Pero si lo di, se fueron, si se levantaron Perdona, y se fueron, estaba, si no escucharon las explicaciones, oscurito, no escucharon las vos, explicaciones de la concejala, ¿cómo pueden no, decir no, no lié, que la concejala de esa junta pero de portavoces le dio la responsabilidad al concejal de contratación en no estos días? No lié, si no, no estuvieron, si se fueron de esa junta de portavoces, sí, pero es que se si quedaron, es que van, van se de quedaron, numerito en numerito hasta el fracaso final, van de numerito en numerito hasta el fracaso final, ahora... Esto no ha sido cosa solo del Partido Acérquese Popular. Acérquese al micrófono. Al Esto mismo. no ha sido cosa solo del Partido Popular. Claro. Han sido los tres... A Aurora Rodríguez, Eva Vox, Crisón, Ciudadanos, el concejal no ha escrito, Ontiveros y el Partido Popular. Y todos coinciden ¿Y en Y todos qué? coinciden en lo mismo, Ramón. Entonces, coinciden. no digas pero, que enreda el Partido Popular. Pero yo veo, Popular. En el telés, vosotros, veo en el informativo que no de al portavoz. Pablo Ruth, muy serio y muy enfadado, como siempre, que no sé por qué está enfadado siempre <risa> últimamente, que no sé, que sonría un poco más que y, que, y que disfrute, está muy enfadado <risa> últimamente, diciendo con rotundidad y con solemnidad que es que la concejala ha mentido en la Junta de Portavoces. Oiga, si usted se levantó de la Junta de Portavoces, si no escuchó las explicaciones de la concejala de Cultura, ¿cómo puede ahora aseverar tal afirmación si no estuvo presente? Y ahora quiere alargar más el chicle, porque ya... ...la concejala y los técnicos... ...han dado las explicaciones pertinentes... ...pertinentes... ...¿Le convencen a usted? Sí han, convencen donde, a usted es, es, ¿Se trata de un error? Se trata de un error donde no ha habido sí, mala... mala fe... ...donde no ha habido mala fe... ...donde no ha habido ningún tipo de responsabilidad... ...a la hora de adjudicar... ...unos trabajos... ...a ninguna empresa... ...porque al final hay un informe técnico... ...donde dice que esa empresa... ...era la que presentaba la, so la oferta más competitiva... ...y por supuesto la más barata... ...por lo tanto, ha habido... Una concatenación de errores administrativos, pero sin mala fe, sin dolo. Lo que no se puede es echarle la culpa a los, a los técnicos. Y sin perjuicio, no, no aquí no se echa la sí, culpa soy, a los técnicos. Sí, cúmulo, sí, sí, ah, Ramón, sí. No. Es un cúmulo, de, es un cúmulo, no, es un cúmulo. Al arqueólogo no. municipal, al TAC, ahora a contratación. Esta señora es que esta en vez a admitir no, su responsabilidad política. Pero vamos, política, no, pero, Loli, ha esparcido pero, Loli toda la no ha esparcido nada, porque no estuvisteis en la Junta de Portavoces. No, no, tampoco. ...también, ya que ha hablado si de los grupos políticos... ...donde Ciudadanos, no intervino... Uh -huh. ...Ciudadanos, Eva Crisol, no intervino en la Junta igual, de Portavoces. ...y donde que hablar, Poc, que escuchar. la única pregunta que le hizo a, al arqueólogo... ...era si era fijo, era funcionario de carrera... ...o era interino, o era interino... ...ahora, por lo tanto, mmm, también se han dejado llevar... ...por esta unidad de la oposición que quiere se manifestar... Eh, ...Pablo Ruz, se han dejado llevar... ...y han presentado <ríe> esta iniciativa, pero Ay, es bueno. que no va a ningún lado porque lo que buscan es descohesionar al equipo de gobierno. Y no lo van a conseguir porque estos días dará sus oportunas explicaciones y la concejala de Cultura, a petición propia, dará las oportunas explicaciones. Y mi pregunta es... ¿Por qué se va al Partido Popular de la Junta de Portavoces? Pues lo sabes porque no hay cámaras, Porque no, no hay cámaras no. y no puede montar el show pedimos, el numerito. Pedimos que hubiera Porque no se pero... queda a escuchar las explicaciones de la Contajada de Ramón, de, de, de todas Cultura. formas te voy a contestar una cosa. Nosotros nos importa bien poco exionar, como tú has dicho, la unidad del, del equipo de gobierno. A nosotros lo que, nos importa, lo que nos importa es la transparencia. Lo que nos importa es que deis explicaciones reales. Que no se escudéis, en no, no, no. este caso la concejala de Cultura, en los técnicos, en otros, en otros compañeros concejales, en vez de asumir su responsabilidad, porque ella es su responsabilidad. Y yo, Ramón, igual que tú, he estado en un equipo de gobierno y sé cómo pasan las cosas. Entonces, que no nos venga a contar milongas la señora Margantón de Cultura, porque todo es... Eh, yo creí que, yo pensé que yo... Todo así. Y eso son excusas de mal pagador. Ahora, vamos a ver las explicaciones que da ahora si, si a motus propio, como ha pedido eh, la oposición, eh, va a comparecer Héctor. el concejal Héctor Díez. A ver qué explicaciones da, porque ahora la señora Margantón dice que la responsabilidad era de contratación. Es que no, no de ella, es que ella. Es que no lo dijo. Lo así. Peor de, es que no lo dijo. Perdona, es que no estuvieron ustedes perdona, en la Junta Ramón, de Portavoces. Perdona, y Ramón, ¿no, lo sí lo lo diga, no lo dijo así. Ramón, ¿estuvo usted en la Junta de Portavoces? Sí. Marga no dijo que la responsabilidad era de Héctor Díez. A ver, aquí no se dijo así. Yo no sé cómo puede aseverar el Partido Popular una cosa es que tan grave y tan rotunda todos, cuando todos, no ha estado todos, en la Junta de Portavoces. No, no, pero al final, ver, ella lo que dijo la Junta de Portavoces es. ...cuando el técnico de Administración General de su concejalía... ...ante la Vicesecretaría General del Ayuntamiento... ...que es quien tiene que validar un contrato menor... ...el Vicesecretario General advierte... ...advierte que ese contrato no puede ser de obra... ...que tiene que ser un contrato de servicio... ...y la responsabilidad... ...la delegación de competencias... ...la delegación de competencias... ...dice que los contratos de servicios... ...la tiene el concejal de contratación... ...es entonces cuando tiene que Cultura dejar de tramitar ese contrato menor para que lo tramite el área de contratación. Eso no significa decir que la responsabilidad es de Héctor Díez. Mm -hmm. Vamos a ver, si es el propio vicesecretario general quien advierte que la tramitación de ese expediente corresponde al área de contratación. Si hubieran estado en esa junta de portavoces, lo hubieran escuchado, pero como se fueron no te montaron el numerito... lo hemos escuchado también. Perdón. el numerito no hace falta, y se fueron, escuchado. pues al final no pudieron escuchar las lo hemos, explicaciones. Lo hemos escuchado. Y salen salen muy enfadados en la tele el portavoz eh, Pablo Ruth, diciendo es que la concejala dijo oiga si usted se fue si no la escuchó yo no sé cómo puede aseverar esas cosas hemos con esa rotundidad Ramón, como muchas cosas se escuchan lo que no puede ser es que eh, es una cosa que no que, es una que cosa no que ya, ya clara, no tiene el recorrido Ramón. que tiene, no y, tiene ya recorrido. Ha y ustedes no, que, lo quieren estirar. Teníais mucha prisa en estirar. empezar las obras el 12 de agosto mucha prisa había para ir a hacerse la foto todo el mundo Pues mucha no, prisa. Nosotros si sí tenemos prisa para poner el punto final a la tertulia, no eh, nos ha dado tiempo a abordar otro tema como es el AVE, eh, pero eso lo dejamos para, para otra semana. Muchísimas gracias Loli Serna, concejal del Partido Popular, muchísimas gracias eh, Ramón Abad, concejal de Seguridad, también por explicarnos el trabajo de la policía local y bomberos esta madrugada debido a esas lluvias torrenciales que por la dana han caído, ...y han castigado algunos puntos del municipio... ...como son las pedanías de Torrellano, el Altet o las del Sur... ...muchísimas gracias a ambos, gracias... ...gracias a ti... ...nosotros ahora continuamos y lo hacemos antes... ...de la siguiente de la eh, entrevista que tenemos preparada... ...y que tiene que ver sobre esa jornada que se llevará a cabo mañana... ...para la prevención de la ludopatía en Elche... ...vamos con una de las canciones de Macaco y Rosalén... ...la distancia. A menos de un centímetro... ...a casi un milímetro... ...extraña distancia... ...que no logro reducir... ...tan cerca de tus labios... ...lejano espacio... Que no puedo conquistar por mucho que me hacer con ti. A diez metros te intuí, a cinco te vi sonreír, a un metro hablamos, a veinte centímetros, me enamora de ti. Distancia absurda, fue más fácil llegar a la luna. Dos cuerpos paralizados, dos labios que no se llegan a unir. Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca una distancia. Zeker. Sentí tu respiración, se hace leer el corazón. Mi piel pertenece a la tuya, porque tú la erizas mi amor. Los ojos no pestañean, el tiempo no se balancea. Hierve la sangre, un susurro en la oreja a medio milímetro de tu amor. En un tiempo récord me planteé en tu mundo, pero por mucho que lo intento me quedo mudo, no logro cruzar ese muro, espacio incierto donde no sopla el viento. Soy un número entero no logro llegar a ti al punto 0 Me acerco me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos tan cerca una distancia que no logro reducir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 ...pasan 10 minutos de las 10 de la mañana... ...y damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Teleelch... ...la glorieta comenzó a las 9... ...hemos tenido la tertulia política... ...con el concejal de seguridad Ramón Abad... ...y con la concejal del Partido Popular Loli Serna... ...hemos abordado con el concejal de seguridad... ...ese trabajo intenso... ...que ha tenido que llevar a cabo la policía local... ...y los bomberos durante esta madrugada... ...debido a esa dana... ...que ha descargado lluvias torrenciales... ...mucho granizo cubriendo las calles de Torriano de una capa blanca de granito, una capa de hielo incluso eh, muy espesa, por las imágenes que ha subido la policía local de Elche a sus redes sociales. Hemos podido ver eh, lo que, la intensidad de las lluvias y también los eh, daños que ha provocado la tormenta ...con relámpagos y truenos que se ha producido... ...e incluso que se ha registrado un pequeño tornado... ...en la pedanía del Alpet, ...arrancando persianas y tejas de la iglesia... ...de la calle San Francisco de Asís... Y ahora, en esta segunda parte del programa, pues vamos a hablar de otros asuntos, por ejemplo, mañana se llevará a cabo en el Centro de Congresos la segunda edición del Foro Deliberativo para la Prevención de la Ludopatía, organizado por el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández, con el apoyo de otras instituciones públicas para hablar del abuso de los Juegos del azar. y de este foro contamos hoy, aquí en el programa La Glorieta, con el profesor de Psicología de la Salud de la Universidad de Elche, Daniel Lloret, quien forma parte del programa que han desarrollado investigadores de esta universidad para prevenir conductas adictivas sobre el juego en los institutos de Elche y es además coordinador del foro que se llevará a cabo mañana miércoles. Muy bien, pues a él le damos la bienvenida. Daniel Lloret, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias uh, por invitarme. Eh, eh, Precisamente qué te juegas es el nombre de vuestro programa de investigación para prevenir la ludopatía. Pues eso mismo eh, quiero preguntarle en primer lugar, ¿qué se juega un ludópata? Hombre, un ludópata realmente se lo juega a todo, se juega a sus, como cualquier adicción, te arrebata lo que más lo que más aprecias. Es una pérdida de La ludopatía, como sabemos, es una, una conducta potencialmente adictiva que desde el 2013 así se reconoce en el Consenso Científico Internacional y en el 2018 la Organización Mundial de la Salud la incluye en la categoría o la clasificación internacional de enfermedades. Y pues te lo arrebata todo. Empieza por cuestiones económicas, pero te quita también las relaciones familiares. Interpersonales Y al fin y al cabo pues Daniel, Daniel no, se, no se le oye muy bien, no sé si es que está muy alejado del auricular, no se, no se le oye perfectamente, sino muy bajito. Si sí, le agradecería que se pusiera más cerca de la sí, fuente. ¿se me ahora, oye? perfectamente sí, me oye mejor ahora. Perfectamente, sí. sí. Bueno, estaba ah, diciendo bien. que un ludopata lo pierde todo, desde las relaciones familiares, eh, la economía doméstica también, eh, pues eh, cae, en, eh, cae en picado. Bien, eh, es una enfermedad la adicción al juego Ajá. de azar Ustedes están investigándola en de su departamento de salud Mañana es la segunda edición del foro deliberativo Para seguir incidiendo en la prevención es muy importante ¿Qué, qué, ¿Qué cifras tienen ustedes en el CHE? ¿Cómo está en estos momentos el, los juegos de azar? Eh, porque... Nosotros nos hemos querido enfocar en la, en la adolescencia y en la juventud ¿Por qué? Pues porque es, un, es una población especialmente vulnerable, es una población que, por ley, no debería jugar. Y, sin embargo, las cifras nos dicen que la incidencia y la prevalencia de juego en, esta, en este colectivo de menores es eh, tan alta o más, incluso, que en adultos. ¿Eso qué significa? Pues significa que uno de cada tres adolescentes a, a declara haber jugado alguna vez, haber aportado dinero... Lo cual tampoco tiene mayor dramatismo, quiero decir que esto es algo simplemente que lo han probado, pero cuando empezamos a ahondar sobre eh, los problemas del juego y cómo el juego empieza a tener una severidad, eh, llegamos a cifras realmente preocupantes de un 5% de los adolescentes, de los menores de edad, tienen serios problemas con el juego y podríamos estar entre el 1 y el 2%, el 1,5%, y no son datos solamente de Elche, sino datos que nosotros hemos contrastado con otras investigaciones en otras zonas de España, incluso con los propios datos de, del ministerio, eh, decía que el 1% puede llegar a tener una adicción o tiene graves problemas. Eh, derivados de su conducta de juego y en el ámbito local eh, el abuso de los juegos de azar en qué se traduce qué tipo de juegos de azar son los que los más frecuentes los que más enganchan en estos momentos a ese 5 de adolescentes eh, si miramos un poco la perspectiva de, de los de, de, de, el tiempo que ha estado la ley en vigor desde el 2011 vemos como realmente lo que más ha crecido y lo que más engancha volumen mayor ha sido los juegos eh, online, ¿eh? Ya, sea, ya sea de casinos online, es decir, o oh, que roleta, qué, etcétera, juegos de casinos, como sobre todo, eh, sobre todo con, más, con más incidencia las apuestas online, eh, apuestas deportivas. Esto ha sido realmente el boom. En, en los últimos años donde se ve la curva de crecimiento y con más incluso las apuestas online con más incidencia en la población adolescente y juvenil que es la que nos, nos, nos ha sido objeto de nuestros estudios. ¿Y quiénes son los que más apuestan? ¿Los que se enganchan? Eh, ¿Hombres, mujeres, sí. quinceañeros? De, sí. ¿Quiénes son? Bueno, es difícil trazar un perfil porque el, el juego bueno, pues es bastante eh, generalizado en, en los adolescentes y entonces hay de todo. Pero sí, efectivamente, como bien dice, eh, los 15 años podría ser una edad de, de, de inicio en donde empieza a notarse, esta, eh, hablo estadísticamente siempre, eh, un, una mayor prevalencia de 15-16 años. Por lo tanto, eh, nuestro programa de, de prevención sugiere que intervengamos antes de los 15 años eh, en la prevención. Eh, eh, en cuanto a, a chicos o chicas, efectivamente la conducta de juego tiene un dimorfismo sex sexual en donde aproximadamente eh, siete, siete de cada diez son, eh, son chicos, sobre todo cuando hablamos de, de conducta de riesgo o conducta problemática. ¿eh? Siete de cada diez son chicos. También hay una, un perfil en cuanto a, a factores de riesgo, que es lo que nos interesa, para poder prevenir. Eh, y estamos hablando pues, de jóvenes que tienen una idea, una idea de, de lo que es el juego pues, bastante equivocada. Le llamamos ecos cognitivos y piensan que, que pueden ganar. Entonces, eh, y además que piensan que pueden controlar el azar. Esto es una de las... Son jóvenes que, por su parte, también han visto mucha publicidad de juego. Por suerte, España es uno de los pocos países que ha regulado muy severamente la publicidad de juego, porque eh, tenemos constancia de que ha hecho mucho daño, ha incidido mucho en la juventud. Y, y también tienen un perfil eh, de, de, eh, de percepción del riesgo, piensan de normalización. Piensa que el juego es algo normal, que todo el mundo lo hace y que, y que, bueno, y que no, no implica mayor riesgo. Eh, y, y, y, y juntando estos, digamos, estos factores de riesgo o ¿no? estas características personales, bueno, pues la probabilidad de que jueguen aumenta. Cuando juegan solamente con jugar una vez, con apostar una vez, nuestros datos dicen que ...la probabilidad de continuidad de juego... ...es decir, la tasa de continuidad al año siguiente... ...supera el 70%. Es decir, 7 de cada 10 chavales que han, jugado, que han apostado... ...siguen haciéndolo un año después. Son factores de riesgo a tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las medidas preventivas... ...en las que ustedes inciden en los institutos? Pues nosotros hicimos un, un, un estudio previo... ...al a diseño del de de, programa de prevención... ...que fue un estudio longitudinal... ...durante tres años... ...con una cohorte de adolescentes... ...y de ahí sustraímos... ...los factores especialmente relevantes... ...y que podían ser modificados... ...o que podían ser influidos... ...con, una, con una, un programa de prevención... ...estos son los que ya les he dicho... ...que es... ...percepción del riesgo... Eh, ...influencia de la publicidad... ...o sea, creer que la publicidad... es lo que dice es cierto... ...a eso me refiero... ...una creencia de la publicidad, también eh, una, una capacidad de, eh, de ser influido por, por aquellos amigos o compañeros que sí que apuestan, es decir, presión del grupo, sería el tercer factor, y por supuesto el que he dicho antes que es eh, los sesgos cognitivos, creer que el azar se puede controlar y creer que que de, de alguna manera los uh -huh. cognitivos podemos hacer algo para ganar el dinero. O sea que es una cuestión educativa de convencerles ah, todo lo contrario ¿no? de lo que piensan. Eh, es. En eso les ayudan ustedes. Pero ¿y la ley? Eh, la nor ¿Las nuevas normativas en qué ayudan? Usted acaba de decir en limitar la publicidad fundamental. ¿Qué otras medidas eh, legislativas se han llevado a cabo o se deberían llevar a cabo para prevenir la ludopatía, para combatirla? Bueno, como usted conoce, la, como conocen los oyentes, la ley de juego o la normativa sobre juegos se divide en un ámbito nacional eh, que regula el juego de online y las, y las apuestas generales del estado y un ámbito más eh, autonómico. Eh, eh, ...que regula lo que es el juego eh, más presencial... ...los salones de juego. En ambos, en ambos niveles, este año, estos años atrás... ...en el 2020, 2019... ...hemos tenido importantes avances. Y, que, y me, me gusta resaltarlos porque estábamos esperándolos... Y, pro, ...y probablemente, sin atribuirnos ningún mérito... ...estos avances se han basado en las evidencias de investigación... ...a las cuales humildemente hemos podido contribuir algo... Entonces, eh, a nivel nacional tenemos una ley muy, muy ambiciosa, rigurosa, sobre la regulación de la publicidad de juego, que es la competencia nacional. A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana aprobó una ley de juego... ...que también es un referente para toda España... En haciendo, eh, ...poniendo en marcha medidas como un distanciamiento... ...de 850 metros entre locales de apuestas... ...y centros educativos. Debo, de debo decir que no solamente afecta al juego... ...sino que afecta, eh, quiero decir, la proximidad... De un, ...de un local de apuestas a un centro educativo... ...no solamente afecta a la, a la, a la prevalencia de juego de los chavales sino también a su rendimiento académico y eso está publicado, demostrado y, y, y bueno y hay que tenerlo en cuenta para el cuidado y de la salud mental y del bienestar de nuestros menores. Uh -huh. O sea, los primeros síntomas eh, para que una fa... porque la familia cómo puede contribuir a ayudar al adolescente a que no continúe con esta conducta adictiva. La familia es clave clave en toda, en, en toda conducta del menor, como primer agente socializador y modelo. Nuestros datos dejan claramente en nuestro estudio longitudinal que aquellos adolescentes que informaban, que declaraban que sus padres bueno jugaban, o incluso aunque no jugaran, pero no veían mal el juego, es decir, que no, que no presentaban, ellos percibían que sus padres no presentaban una actitud firme y contraria al uso al juego de apuestas por parte de los menores. Entonces estos chavales esto, estos chicos estas chicas eh, jugaban significativamente más apostaban significativamente más que aquellos otros que se sentían y percibían que la actitud de sus padres era contraria al juego. Entonces esto es vital, o sea que los padres que las madres ...dejen claro a sus, a sus hijos e hijas... ...que el juego no es una cuestión de menores... ...que no estoy, no estoy demonizando las apuestas... ...pero no es para los menores... ...entonces es, esto era protector... O, ...o lo contrario... ...era un riesgo si ellos lo percibían... ...esto nos ha permitido... ...transmitirlo a, en nuestras escuelas de padres... ...y transmitirlo a, a las familias... Lo que ocurre es que este, esta variable, no la he comentado antes, este factor, lo que sería la actitud familiar, no la he comentado antes porque no la hemos introducido en el programa que te juegas, que solamente es de ámbito escolar y no tratamos con padres ni madres. Pero bueno, es, es, prim, es, prim, es primordial. Es, prim, sí. es clave. Por supuesto, eh, siempre lo es. Y, por último, el foro de mañana... Es la segunda edición. Esto significa que se necesitan foros como eh, los que ustedes ya están eh, organizando y quieren consolidar en Elche para hablar y deliberar sobre eh, la prevención de las conductas adictivas sobre el juego. Sí, los foros como el que mañana se celebrará, el Palacio de Congresos de Elche, creo que son necesarios. No solamente se hacen en Elche, se hacen en otros municipios y se, y se hacen con el espíritu de, de transferir y, y convivir, eh, ya sea la administración pública como la sociedad civil a través de las ONGs y, por supuesto, también la aportación de la academia o de la investigación eh, ...con sus datos y sus, eh, y sus investigaciones. Entonces, eh, esta, uni, esta unidad de, de estas tres patas... ...de lo que es el conocimiento eh, y el, eh, el favor del bienestar social... Eh, ...nosotros hemos querido un, representarla en la, en la jornada de mañana... ...que la abre eh, con una ponencia inaugural el director general de ordenación del juego viene el ministerio y a continuación pues tenemos eh, representantes de de los de los ayuntamientos que están avanzando en en la prevención eh, ambiental o prevención lo, municipal o comunitaria como queramos llamarla de, del juego de apuestas esto es, esto es el Instituto de Adicciones de Madrid Salud esto es la Agencia de Salud Pública de Barcelona y por supuesto el Ayuntamiento de Elche A continuación, el representante de, de FEJAR, que es la Federación Española que unifica a las a, a los, eh, asociaciones de eh, jugadores rehabilitados de toda España, eh, eh, el director técnico, eh, eh, presentará su experiencia en prevención. Todo, todas las jornadas giran en torno a la prevención. Y, por supuesto, también nuestra asociación en la provincia de Alicante. Eh, Vida Libre, que es la asociación decana de, de, de jugadores rehabilitados, también tendrá opción a, a, a tomar la palabra. Por último, haremos una, una presentación más a nivel académico a cargo de... Uh -huh. ...de Víctor Cabrera... Eh, ...que presentará... Eh, ...las evidencias sobre la prevención... de, de juego de apuestas... Pues Daniel, será la jornada... Uh -huh. ...pues de, Daniel Lloret... ...muchísimas gracias... ...¿a qué hora y es entrada libre? Eh, ...sí, hay que inscribirse... Le, ...pueden hacerlo a través de un enlace... ...que encontrarán en la... ...unidad de prevención de conductas adictivas... ...del Ayuntamiento de Elche... ...un enlace con un formulario... ...pero sí, está, están todos bienvenidos... Y es entrada a libre, sí. Pues muchísimas gracias, Daniel Lloret, profesor de Psicología de la Salud de la Universidad de Elche, por seguir trabajando en la prevención de pues, las conductas adictivas, ya no solo la de los juegos, sino el proteger a nuestros menores de cualquier adicción tan nociva. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por dar difusión al evento. Que tengáis buen día. 101.4.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 ...te ayuda a sonreír. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las diez y media de la mañana... ...y vamos con la siguiente entrevista. Vamos a hablar de un evento y además solidario... ...el que prepara la Hermandad de Nazarenos... ...de la Flagelación y Gloria... ...porque ha organizado para este mismo sábado... ...27 de noviembre... ...un almuerzo a beneficio de AFAEM... ...de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...en un lugar además muy emblemático de Elche... ...en el histórico Bar del Villalobos... ...ya saben ustedes que cerró el pasado año... ...y su patrimonio como el mobiliario... ...y otros elementos muy característicos... ...se han trasladado al Museo de Pusol ...para iniciar otra etapa... ...la de mostrar a las generaciones futuras... ...pues los 120 años de historia de este emblemático negocio... ...pero el Bar Villalobos, que permanece cerrado... Continúa todavía en el Carrer Empedrat, en, en el número 13, y este sábado albergará en su interior ese evento cofrade. Pues bien, para hablar del de acto tenemos con nosotros al responsable de la acción social de esta hermandad, él es Gabriel Rodríguez. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días. Gracias por haber venido al Estudio de Teleelche en Radio Marca para compartir estos momentos y hablar de algo que nos trae mucha nostalgia como ese bar lobos cerrado al público, pero también para hablar de la solidaridad que ustedes eh, continúan como cofrades. Después de año y medio de pandemia han vuelto, han vuelto a salir a la calle primero con ese certamen de Santa Cecilia de bandas y cornetas y tambores, ...en el Ordebáis el pasado sábado uh -huh. y ahora este sábado... ...pues continúan con, con lo que ustedes también hacen... ...su labor social, la solidaridad... ...¿por qué este almuerzo y por qué en Casa Villalobos? Pues sí, así es, la hermandad eh. quizá en esta época de pandemia... ...ya que no hemos podido procesionar... ...hemos agudizado algo más el ingenio de la solidaridad... ...que llevamos haciendo durante muchos años... ...pero que es verdad que en esta época... ...hemos reforzado y hemos dedicado todo nuestro esfuerzo... ...a, a intentar ayudar a, a la mayoría de gente de, de nuestra ciudad. ¿Por qué en este sitio? Pues primero porque vamos intentando inventar cosas nuevas... ...para hacer uh -huh. actos solidarios... ...ya tenemos el típico, las típicas recogidas de alimentos... ...hacemos el concierto solidario de eh, Villancicos... ...donde recogemos juguetes... ...en Navidad hacemos la recogida de menús... ...para don donarlos en la noche de Nochebuena... ...hacemos recogida de productos para bebés y alimentación... Al, ...al cabo del año hacemos varios actos solidarios... ...y este es pues uno más, uno más que queremos hacer... ...y pensando también en que... ...Casa Villalobos cerró desafortunadamente... ...en una época en la que nadie pudo despedirse... ...como se merecen, pues quisimos vincular... ...hacer un homenaje a, a esta familia... ...que lleva tantos años en nuestra ciudad... ...haciéndonos felices... ...y de paso pues... ...que la gente recuerde ese bogadillo ...y aportando una cantidad de dinero... ...pues ayudar también a asociaciones de nuestra ciudad... ...en este caso a FAE... ...que desgraciadamente están muy necesitadas. Eh, es lo que te iba a decir Gabriel... ...es una larga lista de actos solidarios... ...el hecho de hacer un acto a beneficio de... ¿Esto es nuevo o, o todos los años elegís una entidad, una asociación necesitada? De Nosotros empezamos justo en el año 2019 a hacer actos eh, dedicados a alguna asociación. Mm. Es cierto que con los dos años de pandemia que hemos tenido no hemos podido continuarlo. Este, esta, este convenio que teníamos firmado con AFAE se firmó en el 2020, pero se tuvo que paralizar, desgraciadamente... ...y lo retomamos otra vez en este año para que en el 2022 volvamos a, a hacerlo... ...entonces nuestra intención es que todos los años hacer una convivencia... ...que la celebremos en junio, la primera semana de junio... ...y donde durante todo el año el dinero que recaudemos en los distintos actos que hagamos... ...vaya destinado a una asociación distinta cada año de nuestra ciudad... Bien, eh, no ha podido estar Vicente Villalobos aquí en esta entrevista, pero su familia os cede eh, Casa Villalobos de forma gratuita y altruista el edificio para este almuerzo solidario. ¿En qué va a consistir? Sí, ellos lo que, claro, el edificio en sí no lo vamos a utilizar solo para el tema de, de abastecimiento de productos, porque como tú bien has dicho, el, el local está desmontado, sí. entonces lo que vamos a aprovechar es la calle, que hemos pedido autorización al ayuntamiento para cortarla. ...y se van a montar unas barras y unas mesas para poder... ...además creo que viene bien hacerlo al aire libre... ...para que no haya una congregación de gente demasiado elevada... ...dentro de un local... ...y bueno, pues tenemos la suerte de aprovechar... ...el edificio tan emblemático de Casa Villalobos... ...y en su propia calle para... ...para un poco que la gente que ha vivido tantos momentos allí... ...se despidan de ellos... ...y, y puedan pasar un día como los que pasábamos antaño en, en, en, esa, en esa casa". ¿Y quién va a poner toda la contingencia? ¿Los bocadillos van a ser, van a simular ustedes esos bocadillos de atún y toñina? Todos son de productos, toñina y, y, productos y distribuidores y, vale. con los que casa, y, eh, trabajaba aquí? Casa Villalobos. Nos ah, ha facilitado vale. todos los contactos. El atún nos lo va a regalar eh, eh, Campillo, que era la empresa donde él lo compraba. El pan lo va a hacer J. Sempere. Eh, las anchoas van a ser todos del mismo distribuidor. El papel va a ser del mismo distribuidor. Eh, ...las aceitunas de Bernal... ...o sea, va a ser todo exactamente el mismo producto... ...lo que no podemos darles el cariño con el que ellos lo preparaban... ...pero estando allí con nosotros seguro que algo se contagia... ...y la gente, vamos, queremos que recuerde verdaderamente ese, ese bocadillo. Pero ¿va a estar entonces la familia Villalobos sirviendo los bocadillos... ...o participando en el evento? Nosotros queremos que estén más disfrutando del evento que trabajando... ...los que vamos a hacer haciendo los bocadillos... Eh, ...va a ser la hermandad, y voluntarios... ...si Bien. ellos quieren echarnos una mano, por supuesto... ...estaremos encantados... ...pero nuestra intención es que ellos estén más disfrutando... De, ...del homenaje que, que estar allí trabajando. Bien, ¿y cómo va? ¿Cómo va la participación? Porque, pues... Eh, estamos eh, cerquita sí, de, sí. del sábado. Pues afortunadamente, días? vamos... ...esto al ser una primera vez y al ser algo tan, tan novedoso... ...no teníamos una idea de cómo iba a ir... De momento tenemos más de 150 abogadillos ya solicitados y esperamos que en esta última semana pues todavía la gente, que, que siempre nos esperamos un poco última hora, dar el último achuchón. Eh, pusimos varias formas de hacer la reserva, que era bien a través de un Bizum con el código 00359 en aportación solidaria eh, y también un número de cuenta para hacer transferencias. ...y a partir de hoy vamos a poner a disposición de la gente... ...que o bien no pueda hacer viz, o le sea un poco difícil hacer transferencias... ...vamos a poner eh, tickets a la venta uh -huh. en dos puntos de la ciudad... ...que una va a ser autoescuela óptima en la calle Flamarión número 24... ...que es justo detrás del antiguo correo del centro... Uh -huh. ...y otro en Tweet Socks eh, en la calle Hospital número 3... ...una tienda de calcetines que es de un hermano cofrade, eh, justo enfrente de la perfumería Sagasta. Entonces, en esos dos puntos a partir de hoy también se van a poder ir y comprar el vale. ...que te da derecho al almuerzo completo... ...será el bocadillo, una bebida y, y las aceitunas. Sí, porque eh, tienen ustedes que superar el récord... ...de bocadillos que han llegado a vender... ...por ejemplo, una D Nip de la Roa, eh, la familia Villalobos... Que eso es muy difícil, Por eso, es, eso es muy difícil. Eh, Se están acercando, 150 ¿Sí? bocadillos es bastante... Eh, Gabriel, la hermandad de flagelación, ¿cómo están los ánimos entre los eh, cofrades? Bueno, pues los ánimos están... Que las restricciones se terminan, la Navidad está a la vuelta de la esquina, pero eh, está el pasaporte COVID que se va a implantar y, y la es. incidencia va creciendo poco a poco. ¿Cómo Así están? es, nosotros estamos ilusionados porque parece ser que se va a poder tener una Semana Santa, no va a ser normal completamente como la recordábamos los últimos años pero sí que es cierto que todo va encaminado a que de algún modo haya una Semana Santa. Todavía el Obispado no ha dado unas, unas claras normas ni, ni, ni nos ha dicho exactamente si sí o si no, pero parece ser que están por la labor y luego falta también que el Ayuntamiento pues también nos diga las, las perquisas para poder eh, uh -huh. realizarla. Pero se está trabajando con, en mente con que va a haber Semana Santa. Pero el futuro más inmediato. Mientras tanto, ustedes ayudando a los demás. Sí, por y supuesto. a FAE, El dinero que se recauden tienen, tienen ya talleres o tienen un nombre propio. Ese es para FAE, pero les han comentado desde FAE en qué se lo van a gastar? No, porque como no sabemos tampoco de la recaudación que va a costar. De todas formas, todos los actos que hagamos de aquí a junio, que es cuando hacemos nuestra convivencia, eh, van a ser para ellos. O sea, que no solo ah. va a acabar, no solo va a ser lo que se recaude en este acto. Ya será una suma de actos de todo el año y al final pues entiendo que ellos, nosotros evidentemente confiamos en su criterio y lo destinarán a donde más lo necesiten. Y este bocadillo solidario tiene un precio mínimo. ¿no? Sí, le hemos puesto un precio simbólico que creemos que es, bueno, más o menos a lo mejor lo que se podría pagar por un almuerzo, porque al final es el bocadillo con la bebida y, y el aperitivo, que son las aceitunas, un precio de cinco euros, pues para que, bueno, pues eh, sirva al final de... ...de compensación económica para esta asociación. Pues ha sido una buena idea... ...el mezclar la nostalgia, la historia... Eh, ...con la solidaridad... ...y es eh, trasladar este almuerzo solidario... ...a un lugar como Casa Villalobos... ...con 120 años de historia... ...y que cerró debido al COVID... ...o el COVID le ayudó... Eh, dio ese empujón a la familia Villalobos... ...para cerrarlo en 2020. Muchísimas gracias Gabriel Rodríguez... ...y suerte para esa... Acción Social de la Hermandad de Flagelación y Gloria. Gracias a vosotros por dejarnos difundir este evento. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Ey tú, empresario. En Carácter creamos experiencias y recuerdos a través del reclamo publicitario. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en la nueva web Caráctersc.com.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 Les bosses de FEM sempre a de dels contenidors. Baixa el FEM en l'horari que correspon i deposita'l dins. I si has de despertar-te d'un armari, d'una cadira o d'una taula, per exemple, posa't en contacte amb hotels. Pots cridar al telèfon 9600.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y hay que abrir la ronda de noticias porque hoy viene cargada de mucha información. Menuda madrugada que hemos tenido. Pero antes de hablar de las lluvias torrenciales, Marga García, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, no eres el... este micrófono. Ahora sí, Ahora muy sí. buenos días. Bien, pues antes de hablar de las lluvias torrenciales, Marga, los datos del covid Cómo tenemos la incidencia, eso es lo, lo importante. Bueno, pues eh, los datos del covid no son buenos, aunque bueno todavía la incidencia sigue por debajo de otras eh, poblaciones, pero sí que ha subido de forma considerable en eh, la última semana. Y es que la incidencia está a día de hoy en 48 casos por cada 100.000 habitantes. Apenas El doble. en cuatro días ha subido. El bueno, doble. pues eh, 15 puntos de incidencia y es que se han registrado 54 casos en el municipio entre Ay. el jueves y el domingo. Así que bueno, estamos ya en ese límite de 50 y bueno... Pero eh, lo importante, es la presión hospitalaria. La esto. presión hospitalaria, todavía no tenemos la actualización de, lo, de hoy, pero sí ayer eran 9 los ingresados, 3 eh, de ellos en la UCI y 6 en eh, planta de los hospitales ilicitanos. Y bueno, pues eh, con todos estos datos, con la incidencia aumentando también en la comunidad valenciana, pues eh, ayer el presidente Chimo Puig pues, comentó que la intención es que el pasaporte COVID esté implantado en la comunidad antes del puente de diciembre. Pues eh, bueno, para eh, sobre todo en pues, esos sitios cerrados y la gente que no está vacunada, pues de una forma de incentivar a que acuda a esos eh, puntos de vacunación. Y tanto, eh, se aplaude más, si cabe, la idea de la flagelación y gloria de hacer ese bocadillo, ese evento solidario al aire libre en la calle eh, de la Casa Villalobos, del Carrer en Pedral. Bien, esto es en cuanto al COVID, que es muy importante tenerlo en, en cuenta porque precisamente se acerca la Navidad y, y por la Navidad Pues es, se cierran eh, puentes y calles importantes. Se está instalando el alumbrado navideño en el centro. Así que conducir en estos momentos por el centro es muy complicado. Sí, pues hasta la una y media estará mm. cortado al tráfico el puente de Canalejas por esa instalación del alumbrado navideño. Así que bueno, pues durante toda la mañana estará cerrado al uh, tráfico Y bueno, Los accesos a la calle Mayor de la Vila se habilitarán desde Diagonal del Palau, desde Reina Victoria se permitirán los accesos hasta la calle Doctor Caro y para los conductores que quieran circular por Alfonso XII hacia otros itinerarios se recomienda el acceso por Gabriel Miro hacia Mayor del Pla y Puente de Santa Teresa. Y el concejal de seguridad aquí en la tertulia política pues ha confirmado eh, la intensidad con la que la lluvia cayó, descargó la tormenta, la dana y eh, las eh, emergencias, las salidas de emergencia que tuvieron que realizar bomberos y policía. Hubo incluso hasta el rescate de un conductor que quedó atrapado e inundaciones en los puntos donde ya se, son considerados negros y eh, granizo que cubrió... Con, eh, ...con una capa espesa, blanca... Eh, ...calles como la de Torrellano... ...la Nacional 340... ...tuvo que cortarse a la altura de Torrellano... ...allí se ve que cayó granizo... ...pues pa como para eh, formar... Eh, ...medio metro de espesor de, de, de capa de hielo... ...según sí. las imágenes de la policía local... ...sí, hemos visto muchas imágenes durante... ...bueno, estas primeras horas de la mañana... ...y bueno, parecía una capa de nieve... ...o sea, ha amanecido sí. toda la pedanía... Eh, con ese manto blanco, pero además también en el Altet de madrugada mm. también hubo un pequeño tornado de bueno, apenas unos segundos, bueno, pues, que ha causado diversos daños y policía local y bomberos pues, ahora están analizando esos posibles daños estructurales, como por ejemplo la caída de tejas eh, ahí en la iglesia del de Altet. ¿Y, eh, y, ¿Y qué me dices de los relámpagos que también provocaron mm. daños? Eh, ¿Hubo eh, rotura de cristales? Sí, rotura de cristales, también una persiana de un local... ...arrancada por el viento que quedó eh, colgando... ...y como tú dices, esa caída de rayo que rompió cristaleras... ...así que una noche, una madrugada más bien dicho, muy intensa. Y menos mal que estábamos dormidos... ...y no se han producido más daños eh, personales... Eh, ...apenas hubo eh, incidencias graves... ...como ha, ha señalado el concejal de seguridad. Pues bien... Es una noticia que andamos detrás de ella y que las ofreceremos en imágenes esta noche en, a las nueve y media y con más detalle a la una en tu informativo, Marga. ¿Qué más me cuentas? Porque las previsiones volvemos a tener a la consellera Mireia Moyá, esta vez visitando la depuradora de Algoros. Sí, eso es. La Edil, eh, la edil de Mediamitester 10 junto con la consellera Mireia Moyá bueno, pues están visitando ahora mismo esa depuradora de Algoros pero también tenemos visita en Arenales del Sol. Ah. Y es que el alcalde y la edil de Urbanismo, Naravid, acompaña al secretario de Estado de Medio Ambiente en su visita al antiguo Hotel de Arenales. Pero además eh, también habrá presentación de la iniciativa El Camp Delch Cinema Fest, Además, también se presenta la Plaza del Gibre Delt y el Edil de Igualdad presenta la Gala de los Premios Emprendona. Además, el, el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, también da una rueda de prensa para hablar de esos eh, presupuestos que se presentaron la pasada semana en el Consejo Social y que irán a la Junta Local de Gobierno de este viernes. Pues es, es intensa la mañana, eh, muy intensa. Hay noticias, se hablará de qué se va a hacer... En el lugar en el que estaban eh, las ruinas del antiguo hotel de, Are de arenales, supongo que hablará de la regeneración uh -huh. de ese trozo del de litoral. Uh -huh. Y Mireya Moya hablará de la licitación de la nueva estación depuradora de Algorós. Eh, dará más detalles Así de las que, bueno, informaciones. Informaciones bueno, en dos puntos eh, muy importantes, do proy dos proyectos muy importantes del municipio. Así que a partir de la 1 bueno, pues contaremos eh, de forma más amplia toda esta información. Y todos los eventos que se van recuperando en la ciudad debido a esa tasa de incidencia de contagios que todavía eh, sigue siendo baja a pesar de que aumenta de forma exponencial y eso es lo que preocupa. Bueno, pues eh, estaremos pendientes del balance de los hospitales, Marga. A la una volvemos a escucharte, ¿no? A la una volvemos, eh, Inés y yo para contar toda la información, pero por supuesto en nuestra web, teles.es, toda la información actualizada al momento y como tú dices, eh, Salvador Campello, esta noche, todas las imágenes a partir de las nueve y media. Pues muchísimas gracias, Marga. y hasta luego. Hasta luego. Hemos iniciado la ronda de noticias con ella, con Marga García, y continuamos ahora con Paco Gómez, con la información deportiva. Veamos si ya tenemos entrenador o no. A ver qué nos cuenta. Hola, buenos días. Tras la destitución de Fran Escribá como entrenador del Elche Club de Fútbol, continúa el casting, los ofrecimientos y las opciones para fichar inquilino en el banquillo del Elche Club de Fútbol. Unas negociaciones que lleva directamente el propietario, Cristian Bragarnitz, que es el que, al fin y a la postre toma todas las decisiones, ya que no hay ni director general, ni director deportivo, ni tampoco entrenador. Muchos nombres se están uniendo a una larga lista que encabeza el entrenador argentino y exfutbolista Hernán Crespo, ex de Defensa y Justicia y también de Sao Paulo de Brasil. También el entrenador de 41 años, Sebastián Becasesi que eh, actualmente es entrenador de defensa y justicia este equipo en el que tiene intereses deportivos eh, el actual propietario del Elche Club de Fútbol eh, eh, Cristian Bragarnich y también en el mercado nacional hay nombres eh, que se han tocado como el de Diego Martínez, el ex del Granada que sin embargo ahora mismo tiene las miras puestas mucho más altas, entre ellas el fútbol inglés, la Premier donde se sigue formando y donde parece que está dispuesto a aceptar una oferta en un futuro. Hombres como eh, Javi Grazia, ex de Villarreal o Valencia, Paco Gémez, el Toto Beritzo, Francisco, Sergio González, cada vez son más los nombres que aparecen y hay dos vertientes. Una, la vertiente argentina, futbolistas que controla y que eh, en este caso son representados por el propio Bragarnich y otros del fútbol español que conocen mucho más y en profundidad a la plantilla del Elche y el fútbol español. Lo que está claro es que mmm, para eh, conseguir que la destitución ...de Escribá tenga efecto, ahora hay que acertar con la elección del nuevo entrenador... ...para que se ponga ya a las órdenes, en este caso de Bragarnic... ...y que todos los futbolistas se pongan a las órdenes del nuevo inquilino. Recordamos que eh, Fran Escribá, el ya ex técnico blanquiverde... ...y uno de los más laureados de la historia blanquiverde... ...decía que estaba completamente capacitado para seguir al frente del club... ...a pesar de la debacle frente al Betis. Escribá. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que me había capacitado. Hoy había sido un, día, un duro golpe, podía ocurrir. Al final jugamos contra un equipo que es superior a nosotros... Pero, por supuesto, si no, lo dije ya hace tiempo, yo soy el primero que si hubiera visto que no está capacitado o no hubiera visto las posibilidades de sacar al grupo, me hubiera hecho a un lado, sin, ningún duda, sin ninguna duda, por lo que he dicho, porque este club para mí no es un club, eh, para este club para mí no es, es mi casa, así lo siento y uno quiere que su casa esté lo más bonita posible y lo mejor posible, ¿no? No, ha sido, no va a ser así, ya digo, ojalá el compañero que venga sea capaz de hacer lo que nosotros no hemos hecho este año, pero sí en años anteriores. Expectación, por tanto, hasta que el club haga oficial el nombre del nuevo entrenador y Verde. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos la ronda de noticias con una información importante. El tiempo parece, según Bordonado, que después de la dana pues, tendremos sol y frío. Nos lo va a contar inmediatamente. El tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De Muy buen día después de una noche de tormenta con intensas granizadas y precipitaciones torrenciales, sobre todo en Torrellano, el Altet, Maitino... Ya ha salido el sol y es que se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Eh, durante esta madrugada entraba a nuestro municipio por eh, la zona del Parque Natural del Hondo un núcleo convectivo, un núcleo de tormentas, atravesaba todo el municipio llegando a Maitino, Torrellano, el Alteb, en dirección a Alicante. ...donde más ha llovido de forma torrencial... ...ha sido en el aeropuerto del La ...se han recogido 58 litros metro cuadrado... ...en Torrellano 48, 42 en Maitino... ...23 en Alzavares. ...aquí en la ciudad entre 15 y 25 litros metro cuadrado... ...en el Parque Natural del Hondo en torno a 20 litros... Derramador La Valla, 4, 5 respectivamente... ...Valverde 2, Ferriol 5 y en Santa Pola Huenta Barca... ...0 litros metro cuadrado... ...en Torrellano y en algunos puntos... ...se registraban granizadas intensas... ...granizo fino que ha dejado una capa de varios centímetros... ...las temperaturas han bajado ya... ...por lo menos en buena parte del territorio... ...se han registrado valores en torno a los 9-10 grados... ...a primera hora de la mañana... ...todavía teníamos nubosidad... ...conforme ha ido avanzando la mañana cielos despejados y es que en lo que resta de jornada tendremos ambiente soleado con predominio cielos despejados, por la mañana viento flojo de noroeste, por la tarde de suroeste hoy ya comienza a retirarse la masa de aire templado que hemos tenido durante los últimos días y por lo tanto las temperaturas van a ir bajando máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados en buena parte del territorio no pasaremos de los 18 grados Ojo porque de cara a esta madrugada con el desplazamiento de la dana o gota fría desde el interior de la península hacia el este Vamos a tener mucha inestabilidad atmosférica, no descartamos precipitaciones localmente intensas Sin embargo para mañana miércoles de nuevo ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto Viento moderado de noroeste que... ...nos dejará sensación térmica de frío... ...las temperaturas con la llegada de la masa de aire polar... ...ya van a bajar máximas en torno a los 13 grados mínimas... ...que durante esta próxima madrugada... ...bajarán por lo menos hasta los 8 grados... ...entre jueves y viernes mayor aporte de nubosidad... ...el protagonista el viento puntualmente fuerte de poniente... ...que aumentará la sensación térmica de frío... ...y para el fin de semana, temperaturas en torno a los 13 grados... ...ambientes relativamente soleados... ...seguirá soplando el viento de Poniente... ...con sensación térmica de frío... ...las rachas alcanzarán por lo menos los 50 km por hora... De momento, el último tramo de la semana... ...marcado por el frío. 101.4, tele -Elch, Radio Marca...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 Maar voor het eerst komt, zitten we met divertieven in Kara en propozen de activiteiten van de campagne Elch Friday. Desde el Divendes Dodge al 17-27, inreem activiteiten van animatie aan de carrière-commerciën van Elch. Vinde aan de festa del commerce, vinde aan Elch Friday. Consulte de programmering in Elch.es. Comerz Delch, Hotens oh. Dodge, Hotensaprop, Regidorie van de Comerz, Ayuntamiento.